cuentos de hadas españoles Las Hermanas del Sol Esta es la historia de una época en la que los matrimonios se decidían por medio de hechizos o batallas con gigantes Esta es la historia de una época en la que los reyes y reinas gobernaban la tierra y en la que era posible conocer a las familias de la luna y del sol Hace mucho tiempo vivía un gran rey ...que tenía un hermoso hijo... ...el príncipe tenía como mejor amigo... ...al hijo del jardinero real... ...y ambos estudiaban... ...jugaban... ...y comían juntos día sí y día también... ...el rey no estaba muy conforme con aquello... ...pero su adorado príncipe... ...no aceptaba por amigo a nadie... ...que no fuese el hijo del jardinero... ...nuestra historia comienza... ...un fatídico día en el que los chicos correteaban por los jardines, cuando el hijo del jardinero encontró algo. ¡Je! ¡Menuda carrera! ¡Te he ganado! No es verdad, te he ganado yo. ¡No, he sido yo! Oye, ¿qué es esto? Parece una pluma dorada. ¡Es una pluma de oro! Es mía porque la he encontrado. No, mía, porque he ganado yo Mía, mía ¿Qué es todo este alboroto? Los chicos se lo contaron todo al rey El rey no iba a consentir que el hijo del jardinero consiguiese algo mejor que su hijo Y se le ocurrió una condición imposible Ranek, te daré una oportunidad para demostrar que la pluma te pertenece Si has visto la pluma el primero, antes que el príncipe, también habrás visto a la gallina a la que pertenece. Así que, ve a buscar a la gallina a la que le falta una pluma dorada y podrás quedarte esta. Y no quiero que regreses hasta que lo hayas conseguido. Pero, Alteza... ¡Basta! ¿Significa esto que la pluma le pertenece al príncipe? No la quiero, padre. Démosle la pluma a Ranek. Gracias, amigo mío. Pero esto ya no es una cuestión de poseer la pluma. Será un honor dártela, pero no estoy mintiendo. Yo la vi primero. Si Su Majestad quiere pruebas, yo las conseguiré. Encontraré la gallina a la que pertenece. Así que Ranek buscó la gallina por los jardines del palacio. El príncipe le ayudó. Como no la encontraron, Ranek decidió salir del palacio a buscarla. ¡No vayas, Ranek! Es la orden del rey. ¿Cómo voy a desobedecer? Entonces iré contigo. Eso va contra la orden del rey. Adiós, amigo. Volveré pronto. Y Ranek abandonó el palacio Se preguntaba en qué lugar del mundo podría encontrar a una gallina con plumas de oro Que mi suerte me lleve allá donde quiera Ranek entró en un denso bosque Iba caminando cuando oyó una voz ¡Hola! ¿A dónde te diriges, amigo? ¿He oído hablar a alguien? ¡Aquí! ¡Hola! Soy un zorro parlante Pues sí que hablas. ¿A dónde vas? Ranek le contó al zorro todo sobre la pluma dorada. Vaya, creo que sé dónde puedes encontrar a la gallina de plumas doradas. ¿De verdad? ¿Dónde? Algo más allá, hacia el este, allí viven las hermanas del sol. Tienen seis gallinas de plumas doradas. Seguro que la gallina de la que me hablas será una de esas. Yo te llevaré hasta allí. Así que el zorro guió a Ranek por bosques aún más tensos, después por las montañas, hasta que se encontraron con una cumbre altísima. Aquella cumbre brillaba como si estuviese bañada en una aura dorada. Aquí es donde viven las hermanas del sol. Vamos a pedirles que nos dejen una de sus gallinas. Y así el zorro y Ranek entraron en el castillo. Las puertas estaban abiertas y así entraron en el gallinero. Allí vieron seis gallinas doradas comiendo cereales dorados con entusiasmo. Ranek vio una a la que le faltaba una pluma. ¿Es aquella? Pues busquemos a las hermanas. Entraron en el maravilloso castillo dorado. Entonces oyeron una voz. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y qué estáis haciendo en mi castillo? Hola, querida dama. Me llamo Ranek y este es mi amigo, el zorro parlante. ¿Y queréis mi gallina dorada? Sí, ¿cómo lo sabéis? Mi hermanita ha sido secuestrada por una banda de gigantes. Todo es parte de una profecía que dice que quien la rescate del reino de los gigantes se casará con ella cuando sea mayor. Pues solo un hombre con un corazón de oro puede cumplir esta tarea. Y sabremos que es el hombre del corazón de oro si posee una pluma dorada y ha viajado hasta el castillo en busca de la gallina a la que pertenece. ¿Yo debo casarme con vuestra hermana, la hermana del sol, cuando crezca? Solo si la rescatáis del reino de los gigantes ¿Y dónde encontraré el reino de los gigantes? No sé si me casaré con ella, pero pienso ayudaros a rescatarla ¡Ya lo sé! ¡Ven conmigo! ¿Esos gigantes solo secuestran o también pueden matar? Tú procura no meterte bajo sus pies Así te irá bien, o sea, vivirás O sea, te irá bien Y así, el zorro llevó a Ranek al castillo de los gigantes Se escuchaban música y danzas en el interior Se adentraron en los jardines Se escondieron tras el alto césped Y se asomaron por la gigantesca ventana Los gigantes estaban bailando Y la hermanita del sol estaba sentada sobre la mesa En un pequeño trono con rostro enfadado e infeliz No era más grande que el pulgar de un gigante Y tenía una estrella en la frente que brillaba como el sol Ranek ideó un plan y se lo susurró al zorro Vamos, hermanita del sol, baila con nosotros ¡Nunca! ¿Bailaría conmigo, mi señora? ¿Me podéis subir a la mesa con ella? ¿Os gustaría bailar, mi señora? La hermanita del sol estaba al tanto de la profecía. Accedió a bailar con Ranek, y mientras los gigantes se ensimismaban al verlos bailar, el zorro de repente saltó por la ventana y apagó todas las velas del salón, con lo que quedó a oscuras. Mientras los gigantes se preguntaban qué ocurría, la estrella de la frente de la niña les mostró el camino. Ranek y la hermanita del sol salieron del salón y escaparon del reino de los gigantes. De vuelta en su propio castillo, «Habéis cumplido la profecía. Gracias. En diez años, cuando ambos hayáis crecido, mi hermana acudirá a vuestro hogar». Y os traerá de vuelta aquí donde os casaréis Ranek regresó a su reino con la gallina A la que le faltaba una pluma Y le relató toda la aventura al rey ¡Hala! ¿Entonces te vas a casar con la hermana del sol? No sé si nos enamoraremos cuando seamos mayores Es una profecía Tú tienes un corazón de oro Mientras los dos amigos conversaban animadamente, el rey se molestaba Pensaba que solo un príncipe merecía casarse con alguien que parecía tan mágica y mística como la mismísima hermana del sol Así que se decidió arruinar la boda si ella acudía al reino diez años después Pasaron diez años Ranek y el príncipe se convirtieron en jóvenes valientes, sabios y bellos El día de la llegada de la hermana del sol se acercaba Por fin, un día, mientras el rey, el príncipe y Ranek practicaban tiro en el jardín El cielo se cubrió de una brillante luz dorada Se cubrieron los ojos, pero cuando la luz se atenuó Vieron un carruaje dorado volando por el cielo y aterrizando en el palacio De él salió la doncella más hermosa del mundo Con una estrella en la frente ¡Ranek! ¡Mira a la hermanita del sol! Mm. El príncipe corrió hacia ella con un ejército de sirvientes y guardias para darle la bienvenida El rey frunció el ceño ¿Así que sois la doncella a la que Ranek rescató de los gigantes? Sí Lo siento, pero me parece una historia muy difícil de creer. Padre, como rey de este reino, es mi trabajo descubrir la verdad. ¿Cómo puede una joven como vos necesitar la ayuda de un joven desaventurado para rescatarla? Debo saber si la historia es cierta. Pero que ella esté aquí confirma la historia. ¿Qué más pruebas necesitas? Todo ocurrió hace diez años, Alteza. ¿Cómo vamos a poder demostraros su veracidad? Os someteré a tres pruebas casi imposibles. Si las realizáis, entonces me convenceréis. ¿Y cuáles son esas pruebas? En la primera prueba deberé instalar todos los árboles del bosque que rodea mi reino en una sola noche. Y cuando esté satisfecho con que lo hayáis talado, deberéis volverlo a levantar a la noche siguiente. Sois la hermana del sol. Seguro que podréis hacerlo sin problema. Lo siguiente, quiero que sequéis todos los lagos y estanques de mi reino y que a la noche siguiente los volváis a llenar. Y tercero, que mata a todos los pájaros del cielo con la luz de vuestra estrella y a la noche siguiente traedlos de nuevo a la vida. Padre, eso es muy cruel. Pero solamente le estoy pidiendo que lo recupere todo, ¿no es cierto? Yo no formo parte de su reino, por lo que no estoy obligada a cumplir sus órdenes, Alteza. Pero Ranek es de mi reino y no podréis llevaroslo hasta que yo lo apruebe. ¿Qué clase de rey desea que se talen sus bosques, se sequen sus lagos y se mueran sus pájaros? Pero os he pedido que lo volváis a arreglar, ¿no es cierto? Pero, ¿y qué hay del dolor que sufrirán todos, los árboles cuando sean talados, los lagos cuando se sequen y los pájaros cuando sus alas se chamusquen? ¿Cómo podéis desearle dolor a alguien a propósito, aunque sea por un minuto? Llevaré a cabo vuestra petición, pero a mi manera. Que toda la madera del castillo se corte en pedazos. este palacio se queme y que las estatuas de pájaros del palacio se despierten. ¡Deteneos! ¡Deteneos! Solo estoy cumpliendo sus órdenes, Alteza. Mi palacio quedará destruido. ¡Deteneos, por favor! ¡Os creo! No me importa si me creéis. El sol es una naturaleza fortalecedora, no destructora con la que no hay que demostrarle nada a un rey arrogante y egoísta como vos. ¡Deteneos! Os pido perdón en nombre de mi padre. Por favor, basta. ¿Podemos irnos ya o aún estamos atados a las leyes del reino? Lo siento. Os permito iros. Lo siento mucho, Ranek. Y mi señora... Vuestro enfado está justificado Os deseo una preciosa vida juntos Y os doy un momento a solas Conozco la profecía, señora Pero, ¿debemos casarnos solo porque alguien lo haya encomendado? No Venid a mi tierra Y si deseamos casarnos el uno con el otro Entonces pensaremos en ello Si la profecía es cierta, nos enamoraremos Sí, Eso es exactamente lo que yo pienso Y así, Rane y la hermanita del sol viajaron hasta su tierra en el carruaje dorado No sabemos si finalmente se casaron Pero sin ninguna duda, al rey de este reino le dieron una lección que nunca olvidará Con ayuda de su noble hijo, dejó atrás sus métodos arrogantes y egoístas Y todo el reino vivió feliz para siempre